The documentary scene upon the fractured screen The dreadful bones scrawled upon the crump of pain There's a policeman with an honest soul has seen whose head is on the pole He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of an ease. The made, a knees He briskly frisks the torn remains the fingerprints are prints and stays And endeavors to ignore the change that he walks into his knees But well, his master in the dark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 with hangers, there was no hope. The water gallery. The flooded gallery. Yeah. There's a girl who was good for not shocking. She's desperate for her father's love. And the hand beneath the glove. is what she needs to hold. For she doubts her hospitality. She decides to more smart in the land of doing As she pleases, and outside in the cold. The backdrops peel and the sets give way. And the cars get eaten by. A murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors too are if the show is through Silent looks to the cue. With the close of Marshall's smiles At last 1998 show The torts on, no one ever sings A curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets strung by the screen Siéntese algo, sí, siéntese. Vale. Todo un todo un logro porque esto cada día está más, más chungo, menos accesible, vale, qué sé. Historias que vosotros ni entendéis ni entendéis por qué. hoy voy voy a entamar ¿eh? tengo yo ganas de, de empezar a cena ¿no? por la metáfora de bueno no sé si metáfora y la, ¿eh? y la palabra adecuada porque bueno esto no es exactamente una una metáfora no eh, bueno siempre sí, usase usase para bueno, pa referirse en realidad a otra cosa usase un un comportamiento, fenómeno que sucede con un animal determinado que en realidad ni siquiera sé si, si sucede de verdad o oye alguien que lo inventó, y una leyenda, pero sea lo que sea, eh, eh dime hoy, ¿eh? nada más abrir el chat ya ya tengo ya tengo ya tengo un ¿eh? un saludo. Eh, yo también también vuelvo sí y, y si saludo bueno eh, a lo que a lo que traemos ¿no? que digo yo que no sé si de verdad los ranes eh, comportarán así no llegue que tenga yo mucha eh, experiencia en el trato con con ranes no tengo mucha y en realidad prácticamente no tengo ninguna no no me sucede a mí como a ese pelis yanquis que estamos bueno mucha gente estamos fartucos de ver y es que tal país que que todos los niños yanquis en su momento tuvieron o tienen de mascota una una rana bueno lle ni en mi caso yo nunca tuve de mascota una rana la mío La mía relación con las con las ranas y es sencillamente, bueno, pues alguna vez Pelmonte, al eh, contrario, bueno, al contrario, porque a mí no me no penséis que se me da bien ni siquiera ver a, a Fauna Pelmonte, al eh, contrario, unas raninas, unas ranines de, de San Juan, me parece que y el, el término. unas ranillas muy pequeñínes microscópicas del tamaño de un dedo pulgar microscópicas que es no macro macroscópicas pero muy pequeñas de todas de todas maneras vale es digo aburrido como un pulgar arconviles al controles no porque yo no les al control el otra persona viles en una salida de grupo de montaña Ramón Mercader que fuimos a al Puerto si sí, ese sitio tan guapo ¿Eh? Uy, Joder, casi ni se me siente Por lo que estoy viendo ¿Eh? ¿Se me mejor ahora? Sí, a ver, ahora sí, así Sí, porque ahora por lo menos El, el rollo de la audacity Sal más grande, más pronunciado Para mí que ahora se me siente mejor Y en antes no, no se me sentía Y lo que tiene esta historia rara De que salimos a través del No sé cómo hay que hacer esto porque ahora en vez de salir por un canal, sale por otro. Bueno, historias, historias más raras que, que no vale la pena andar contando cuando de lo que tenemos que hablar ya de ranes. ¿eh? No sé si esos ranines de Shanghuang se comportarán de la misma manera que los ranes de, de esta metáfora. ¿eh? El caso y porque bueno, más que nada, siempre que sale la metáfora y ponen el dibujo o, el, o el, la foto o lo que sea, pues suele ser casi siempre lleva una rana más grande, no lleva una ranina de Shangshan, este es el tamaño de un deu gordo, no, y es más grande. El caso y que cuenten que, que las ranes de normal. Eh, sumergrense en, en, agua, en agua frío ¿Mm? me supongo que habrá especies más tropicales que, que se sumergren en, en agua más caliente pero en cualquier caso bueno, digo yo que tanto ranes de más al norte como los de más al sur como los de cualquiera de los dos hemisferios preferentemente bañaránse en agua del tiempo ¿Mm? el tiempo puede ser frío, puede ser caliente pero bueno, en agua del tiempo Eh, cuenten que a una, a una rana ¿m? si la metes en, en agua caliente coño, pues escapa de un salto ¿m? aunque era el agua caliente eh, hostia, cuando la metes ahí está caliente pues escapa ¿m? escapa de ello por embargo dicen yo os digo que no sé si es verdad porque nunca hice el experimento ni, ni intención tengo de hacerlo Espero que ninguno de vosotros tengáis tampoco intención de, de experimentar con estas cosas. Dícele el experimento, la sabiduría, que si metes a una rana en agua frío, o en agua del tiempo, la ranata de puta madre, ahí. y si subes un poquillo los rayos, bueno, pues la rana va, va a seguir dando. Y si sigue subiendo la gradación de la temperatura poco a poco, pues la rana va a seguir estando ahí y la rana va a llegar un momento ¿m? en que se escalde, en que muerra por la, por la temperatura del agua porque ya alcance niveles incompatibles con la, con la subida. ¿m? Una temperatura que seguramente está muy por arriba de esa en la que directamente ya no se metía. Lo que dice es esta metáfora y es algo que bueno pues que ya más o menos también tienen dicho eh, la psicología del aprendizaje humano mano bueno, humano, del sí, aprendizaje de los organismos que todos aprendemos más o menos igual que que un estímulo ¿mí? intolerable eh, si te lo hacen de mano pues resulta eso intolerable rechace los refugios lo rápidamente Por embargo, si te presentan un estímulo tolerable, bueno, pues lógicamente asúmeslo. Si ese estímulo intolerable va subiendo de intensidad hacia lo intolerable, poco a poco, muy poco a poco, bueno, pues vas aguantándolo porque, oye, si aguantabas lo de antes, también aguantarás lo de ahora. Y si sube un poco más también hay que aguantarlo, y si sube un poco más también hay que aguantarlo, y si sube un poco más también hay que aguantarlo. Y puede llegar a subir hasta el nivel de, del estímulo intolerable que uno refugia en el, en el su primer momento. No sé hasta qué punto mmm, estallé la, la primera vez en mi vida que me enfrento a... Bueno, pues a la realidad de lo que quieres pelear esa metáfora, pero el fecho es que ahora soy un de esos miserables que trabaja pues más horas de la cuenta. Acuérdome ¿Mm? que yo siempre llevo, os digo, muchas veces estoy fartuco de, de decirlo aquí que en cuarenta no me gana nadie ¿Mm? Pero en este caso eh, yo cuido con la incoherencia ya está llegando a niveles que nadie podría haber sospechado. Ni yo mismo siquiera podía haberlo sospechado. ¿Cómo es posible? Eh? ¿Cómo es posible que yo siempre dije, además lo dije en voz alta con estas palabras, que nunca deba tolerar cosas sin que la hora de, si hay que trabajar, nunca da otro, se trabaja. Pero eh, yo trabajo para ganar perros, a mí eso de que no me paguen, no me paguen de menos, ¿no? Ahí no me iba, no me iban a pillar. Y eso de, de echar horas así por papu, pues tampoco. Por embargo, estoy haciendo. Estoy haciéndolo prácticamente a diario. Podéis preguntaros por qué. Mami, sobre todo la gente que me conoce en persona. Y era que más flipa. ¿Por qué? Pero, ¿por qué aguantes eso? ¿Por qué? Y es verdad que hay un, todo un cúmulo de variables, ¿no? El respeto que tengo a, que yo tengo a algunas personas que me echaron un gavito para pa llegar ahí, el hecho el, el de intentar tener contentes a algunas personas que están contentes por el mero hecho de que yo tenga un trabajo asalariado. No importa tanto me ríen más, que tuviera gusto y estas cosas, pero bueno, me, eh, eh, si, si, si estás eh, un poquito mal gusto, lo importante es que tengas que tengas trabajo, ¿no? Y más importante el trabajo que cualquier otra cosa. Esos factores están ahí, ¿no? Y esas variables están ahí sin duda, eh, sin duda pese. Pesen para que yo tenga soportando lo que lo que estoy soportando ahora mismo, pero también también y es verdad también ¿eh? seguro que también tiene mucha influencia eso que quieres pelear la metáfora de la rana, seguramente oye pues que un día hay que, ¿eh? que echar un, un poco más de tiempo, Bueno, no pasa nada y un día y joder yo sí tengo una que tú es muy guay ¿eh? que tiene un, buen horario, buen sitio y estoy haciendo supuestamente lo que me gusta paréntesis, es mentira <risa> lo que me gusta, feo, lo tampoco de lo que me gusta tiene el puesto este y tiene el nombre ¿eh? pero nada más bueno, sí, un poquillín a lo mejor un 20% de lo que feo, no es ayer, no es ayer y es la puñetera verdad ¿eh? la puñetera verdad ...pero bueno, oye, pues... ¿eh? ...igual por ese motivo... ...decía yo, bueno, pues... ...igual, igual sí, no queda otro que quedar... ...claro, cuando quedes una vez... Eh, ...o la siguiente... ...no vas a decir que no, también... ...y la siguiente, y la siguiente... ...y luego conviertes en una costumbre... ...ya todos los días, y ya estás tan fecho a ello... ...que tampoco, eh... ...te raro ya pienses... Eh, ...en la hora de salir, como en una... ...bueno, una ilusión... nunca nunca es más eh, nunca se más no me acuerdo del día que que salía la a la hora ¿eh? una cosa por qué aguanto no no sé no, no, está, no está claro por qué no está claro por qué y, y sabes lo lo peor de todo ¿eh? lo que más disgusta aparte de no saber por qué por qué aguanto ¿eh? ...supongo que la gente que me... ...que me conoce, que... ...pues bueno, no vivió... ...este proceso de ir calentando el agua... ...poquitino, poquitino... ...digo yo que los que sí lo vivieron... ...estañaránse, pero bueno... ...más o menos... ...los que sí lo vivieron, los que sí lo conocieron... ...quiero decir que... Eh, ...me vieron este proceso, pues entonces es igual... ...que sé sí yo, pues... ...pues lo entienden más... ...pero, mira, pues me, por ejemplo... ...pienso en una persona... a la que me une una, bueno, pues una relación bastante bastante fonda, bastante profunda. Y una amistad, bueno, pues bastante prestosa. Eh, por cierto, buenas noches, Macetu, que acaba de meterse al, al chat. ¿eh? Pues eso, esta persona, pese a esa profundidad de, de la amistad, pues tampoco no que la que la vea muy a menudo. Vosotros diréis, coño, si sois amigos... ¿eh? quedaréis a menudo y estas cosas... ...no, no, no, en absoluto... ...vémonos a lo mejor un par de veces al, al año... ¿eh? ...como mucho... ...y la última vez... ...y ya de esto fue ...bueno, pues igual... ...sí, pues guapamente puede hacer un año... ...guapamente puede hacer un año... ...y me preguntaba... ...no, no fue tanto como un año... pero es si es mesinos, igual se los fae... ...y decíame pero cuando yo contaba todo esto de... Pero pero pero yo increíble, no puedo creer que tú te has, te has soportado tal cosa, te has eh, sin sí, trago. y es rarísimo, trago. Claro, la próxima vez que vuelva a contactar con esta persona y cuente todo esto, claro, quedará ablucada. Quedará blocada <risa> porque dirá, madre de Dios, pero este no y el que yo conocía, este y otro, y otro que me... que lo cambiaron y que está haciendo cosas muy rares, muy rares. Pues igual, igual puede, igual puede ser verdad. ¿Mm? Mira, y el otro día, acordemos que la semana pasada no, no hubo programa. Hay dos hermanes, confirmamos que no iba a haber programa porque bueno pues, la semana pasada fueron las fiestas de viejo, las fiestas de, de San Mateo, de Radio Cuca, como todos los años. Puso el chininguito en, en el centro de la ciudad Cerquí en la plaza, la catedral Y estaba el pino Y estuvimos colaborando Poniendo a la gente cacharros y cervezas Y bocadillos y de todo Poniendo un poquín de todo trabajando gratis Que es esa manera en la que se trabaja la verdad también ¿eh? Cuando trabajes en lo que te gusta Y por motivo Que te gusta y que consideras valioso, pues bueno, eh, el caso y que allí fue a verme. Bueno, pues otras personas con las que tengo mucha relación, pero veo poco, veo poco. Eh, curiosamente, Sofía me recordará cada vez que me refiero a eso de por qué ahora de adultos resulta que siente que casi en no un mes, más que una vez, cada mucho tiempo. ya por embargo joder, siguen sigue de la misma amistad yo por lo menos al me cuando yo era niño que, que, que casi ¿eh? pasaba el pasado el verano las vacaciones de verano y los que llegan los dos amigos en la escuela bueno pues de algunos sí, siguen siendo pero de algunos otros no ¿eh? y era una cosa muy muy extraña Y una vez hace años, ya te fartucos de sentirme a contar esta anécdota, pero yo cuéntelo otra vez, no tengo ningún problema. Eh, pues, extrañado, porque no me acuerdo a quién viera así de... Bueno, pues una persona de estas a las que me une mucha amistad, pero veo pocas veces. Comentélo con mi madre, eh, y dicho una cosa muy sabia, y una de las cosas que voy a acordarme, acordarme para siempre... dicho eso de que cuando una persona pequeña, un niño, cambia mucho muy rápido. ¿eh? Igual que, que cambies físicamente ¿eh? los niños crecen y, y este ellos cambian el cuerpo, la forma y demás, también cambia lo de lo de dentro. Ella no me lo he dicho así con tanta historia, pero bueno, vino a decirme eso, que, que los niños cambian mucho. Pero que llegamos a a una edad ¿Eh? ya a la adultez, en la que ya cambiamos poco, en la que ya básicamente somos los, somos los mismos, siempre con, con pequeños, con ligeros cambios, y que seguramente por ese motivo, ye, el, por el que una persona, al fin y al cabo, sigue siendo la misma, aunque pase mucho, mucho tiempo, aunque pases meses, años sin vela, sigue siendo la misma, entonces es... ¿eh? Les, les personas siguen, siguen casando igual. Posiblemente sea ya verdad, ya os digo. Yo, a ver, la verdad que con frecuencia, ver gente con frecuencia apenas veo no a nadie con frecuencia. Digamos que sencillamente hay gente que veo con poca frecuencia y gente a la que veo con muy poquísima frecuencia. <ríe> sí, pues es eso, pues es eso. El caso es que una de esas personas que, que no veo con mucha frecuencia y que por embargo, bueno, pues llega eh, alguien con quien encajo muy bien, y este amigo mío, el que saludo de en cuando, eh, porque yo también sintiente de anedonia, saludo lo mes en cuando a través de este micrófono, eh, el mi amigo de la puela, eh, de la puela, pues el de la puela vino un día a Oviedo, y bueno el de la polilla pues digo que siente sienta de de vez su este este programa entonces en el caso dicho meleso de una cosa muy sabia en la que yo no pensara pero que dicho me he rogado mucho tiempo dicho de bueno pues a raíz de lo que cuento de las cosas que faego de además estás estás convirtiéndote en Gigi, ah ¿Sabéis qué, Yejiji Yo falo muchas veces de ese libro que tanto me marcó de, de Momo, de Michael Ende Es el libro que tiene personajes que a mí, la verdad, me llegan al alma Es el libro que dicen que lleve a niños Y que yo digo que llepa a cualquiera que, que sea capaz de pensar y de entenderlo A lo mejor, es verdad, que puede ser un libro para niños, no lo sé. Un niño puede leerlo sin más y, y disfrutar de él. Pero, uff, tiene tantas cosas, tan fondes. Yo, ya lo sabéis, sobre todo si estáis de sentir este programa, que básicamente me identifico, o quiero identificarme, feo por identificarme, con uno de los personajes que salen ahí, el viejo Bepo. ...Bepo el barrendero... ...Bepo... Y era ese personaje que nunca... decía mentires... ¿eh? ...porque consideraba que la mentira... Y era... ...la fuente de todos los males... ...que os en el mundo... ...llevaba un luta en el extremo... ¿eh? ...que podías fácil una pregunta a Bepo... ...y Bepo te la contestaba... ...hasta pasados unos cuantos días... ...hasta que tuviera tiempo... ...de pensarlo bien... ¿eh? Y estaba y seguro entonces de responderte una cosa que no te iba a ser mentira Porque Beppo opinaba que las mentiras eran igual de males cuando se decían a propósito Que cuando sencillamente se decían porque a lo mejor se respondía rápidamente Sin parar a pensar y se decía de algo que no era exacto Una inexactitud Yo siempre pensé en Beppo como el personaje fundamental para mí ¿Eh? El que más me llamaba Me sorprendía, me gustaba De, de esa novela de Momo y, Pero Momo tenía Tenía otro amigo Momo tenía bueno, Tenía muchos amigos Pero tenía eh, Dos amigos fundamentales Estoy quitando la chaqueta Que hay mucho calor aquí dentro Y entonces notas ¿eh? En los En los sub y de la De la voz Ya la quité Bepo tenía fundamentalmente dos, dos amigos. Perdón, eh, Momo tenía fundamentalmente dos amigos. Uno era Bepo, el barrendero. Y el otro era Gigi, el cicerone. Gigi era un personaje alegre. De la misma manera que que bueno pues Bepo era un viejo y serio. ¿eh? Gigi era todo lo contrario. Eh, Gigi era un mozo alegre. que contaba historias, ¿eh? llamaban y, y el Cicerone, porque hacía de Cicerone para los turistas, y os contaba unas historias totalmente surrealistas, eh, que inventaba sobre la marcha, y tenía imaginación, ¿eh? tenía imaginación abonda, como para acoger a la gente y, y prendalos con una historia que... que que era totalmente falsa al revés que que Beepo no tenía problema ningún para inventar cosas que no quieren que no verdad él inventaba esas grandísimas historias fascinaba a la gente y la gente bueno pues a cambio daba y daba y unas unas monedas porque allí y, y era prove ¿sí? era prove pero esto esa metáfora tan estúpida eh, esa imagen tan estúpida de prove pero feliz ¿sí? bueno, En fin, el rico te dice Jotillo que lleva suelito vía. O no, pero bueno, eh, por lo menos puedo comprar felicidad. Pues que decía yo que bueno, pues que son los dos personajes antagónicos, pero al mismo tiempo los dos mayores amigos de, de Momo. Los que tengáis leído yo la, la novela. Y los, los que no la tengáis, yo diría pues que la que lleguéis, la porque es una, una verdadera maravilla. Pero bueno, también es cierto que lo mayor la ley y no, no ya contráis el, el significado las cosas que yo y encuentro las noveles escritas, las historias escritas al fin y al cabo son, son terreno abonado por la interpretación. El, el gestor puede leer una cosa totalmente diferente en cada caso. A mí tiempo pasado, yo tengo escrito cosas... Y me ha venido gente a comentármelos... Y... Descancéame y, y, y, y de que les vio de una manera... Les percibió de una manera totalmente diferente... Que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba o sentía al escribirlo. Bueno, pues, oye, al fin y al cabo... Mmm, El, lo importante y que ¿eh? lo que siente cada uno no tanto lo que necesariamente ¿eh? Un, querría transmitir o tal el escritor yo lo que siente cada uno bueno pues yo lo que siento al guiar momo y que lleva una maravilla la biblia como decía el otro día a alguien no bueno pues en esa esa biblia la historia de esa biblia narra la La llegada de los hombres grises, de los ladrones de tiempo. ...sos que digo que los que tengáis leído la novela conoceréis, y los que no deberéis la pa pa conocerlos, no, para conocer a los a los hombres grises. Los hombres grises y los ladrones de tiempo. Como ellos robaban el tiempo a, a las personas. Ellos robaban el tiempo engañándolos, precisamente diciendo ellos. Que no tenían que perder el tiempo. ¿Mm? Había un montón de cosas que ellos llamaban perder el tiempo. Y, y no podías perder el tiempo jugando, no podías perder el tiempo mirando al cielo, mirando a la calle, mirando a la gente. No podías. Todo eso y era perder el tiempo. La manera en la que no se perdía el tiempo y era, era ganando perres. Eh, trabajando, eh, produciendo... ¿Mm? ...esa ya era la manera de no perder el tiempo... ...por embargo el tiempo lo perdía de la otra manera... ¿eh? ...básicamente porque ellos te lo robaban... ...cuando lo, una persona dejaba de... ...eso, dejaba de jugar, dejaba de, de, de mirar las estrellas... ...dejaba de caleñar tranquilamente, sin prisa... ...entonces ya era el momento en el que realmente... ...estaba perdiendo el tiempo... Esas es, esa es las maneras... En ¿eh? las es que las es que personas disfrutaban de su tiempo. Cuando... Cuando... Mmm, trabajaban, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí que estaban perdiendo su tiempo básicamente. Porque los hombres ya estaban robando ellos. Estaban robando ellos. Ese, todo ese tiempo que, que nunca estaban en... En hacer cosas que valían la pena. ¿eh? Todo ese tiempo... ellos robábelo y guardabanlo para sí después los que tengáis leído la, la novela sabréis que, que todo ese tiempo robado ellos convertíanlo en en, en cigarrillos y estaban todo el día todo el día fumando nosotros cigarrillos de tiempo la cuestión es que bueno pues ellos tentaban a las personas no eh, tentaban a las personas intentando intentando convencerles De que tenían que dejar de hacer todas esas cosas con las que perdían tiempo. ¿eh? Todas esas cosas que, que no valían para nada, que no producían, que, que, que no suponían perres, que ¿eh? todos había que dejarlo, había que dejarlo para trabajar más. ¿eh? Y si nada no de esa manera forrarías tiempo. ¿eh? Convencían al, al tendero que, ¿eh? que cerraba el 5 para ir a jugar con los con osfíos. que no, que mejor ya que tuviera hasta las 8 de la noche y que a lo mayor llegaba a casa y ya los sofíos te para la cama ¿eh? o aquel otro que lo convencían iba todos los días a ver a, a no me acuerdo si era una vellina convencíanlo para que eso que produce ¿eh? que produce que ir a, a pasear con la vellina no, lo que tienes que hacer y aprovechar ese tiempo trabajar más Y curioso, y curioso. Y curioso porque, porque consiguieron. En, con Beppo, por ejemplo, mira, con los amigos de con los amigos de Momo, con los niños. Bueno, yo me acuerdo muy bien, pero con los, con los niños no lo, no lo consiguieron. Bueno, yo creo que ni siquiera lo intentaron. Pero sí lo intentaron con los con los dos mayores amigos de Momo. Con Beppo y con Gigi. Beppo el triste y viejo Vepo, siguió siendo coherente. ¿Mm? Más triste todavía, porque bueno, pues, lo que él consideraba un, un arte, el hacer las cosas bien, el barrer bien, convertirse de repente en, en una actividad mecánica, en, en algo que tenía que hacer para no perder el tiempo que mandaban los hombres grises. Pero, pero él nunca cayó, él nunca cayó. Y él seguía, seguía fiel a, a lesos ideas. Por embargo, Gigi sí que cayó. Allí ofertaron el éxito. Ofertaron y contarles sus historias, esas historias maravillosas que contaba Pelacay a la gente, a los visitantes, y que suponían bueno, pues, unas monedas, un agradecimiento. Y todo el disfrute de la gente que lo sentía. Eh, ofrecieron con tales una radio, contales tales una tele, contales a cambio de perras. Y cayó. Y cayó. Y, y convirtióse en, en un gran artista. afamado Pasó a vivir en un chalé enorme. ¿Eh? ¿Qué fue lo que, lo que tuvo que ceder a cambio? Claro, pues... Igual ya no tenía tiempo, pese a que supuestamente aquello ya era fa, forrar tiempo. Ya no tenía tiempo para pa andar inventando historias. Entonces, Fizose como, como una bolsa, de una base de datos de historias. Y le repetía. Y Gigi, que nunca, nunca repitiera una historia, eh, repetía, repetía les, les historias. Gigi, ¿Mm? eh, que... Tenía historias que, que inventaran nada más para él y para Momo, acabó contándoles. ¿m? Y así fue como, como Gigi, el soñador, se convirtió ¿m? poco a poco en, en, Gigi, en Gigi, el soñador, se convirtió en, en Girolamo, el embustero. Sí.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 Sintiendo anedonia, sigue sintiendo la radio del queso con Kilo, la radio libre de la ciudad de Vievo. Eh, Oye jueves, 28 de septiembre, son las 21 y 45 minutos de la noche. Eh, por si acaso tendré que decirlo, no vaya a ser de alguien que piense que está sintiendo esto un diferido estamos en el año 2017 Estamos a un mes escaso de... no, escaso no, el largo abundante de celebrar el décimo aniversario de este programa Estamos a cinco meses escasos de celebrar los 35 años de esta emisora Estamos a nueve meses de celebrar los 20 años del programa más nochevo de esta emisora Y como me ha dicho ¿eh? el amigo de la puela, Gigi el soñador, se convirtió en Girolamo en un mostero. Y eso, uff, tócame demasiado, ¿no? Yo no sé si nunca fui ningún soñador. Bueno, sí, hasta cierto punto yo nunca... Bueno, no iba a decir, nunca inventé historias. Sí, sí, inventé historias. Sí, hubo un tiempo en el que inventaba historias. Hubo un tiempo, hay muchos años ya, en el que dije yo, digo, mira, yo, me parece que yo lo dije hace 15 días, pero digo lo otra vez, no pasa nada. Hubo un tiempo en el que dije yo, mira, yo, ahora que ya, más o menos, las necesidades necesarias que pues, son necesarias para mí, más o menos tengo las casi cubiertas para poder cubrirlas yo no tengo muchas de esas necesidades que otras personas tienen entonces para poder cubrir las que yo tengo tengo falta de, de pocas perres porque relativamente ¿eh? para algunos serían muchísimas otros serían poquísimos. Bueno, digamos que para el estándar de la media de lo que veo alrededor, no parece que sean muchos. Entonces, les de eso de yo nada más voy a trabajar aquí en el andre, nada más voy a trabajar en cosas que me gusten, por supuesto, y decir yo la manera de ...de valorar si una cosa me gustaría o no... ...y era pensar... ...si la fadría igual... ...si me proponen facela como... ...como voluntario... ¿Mm? ...y bueno... ...pues más o menos fui consiguiendo eso... ...fui consiguiendo eso... ...una vez definirlo... ...también a través de estos micrófonos... hay muchos años, una noche... ...que estaba yo muy bien acompañado... ...en el estudio, estaba aquí el... ...el Selectu... ...estaba el dominguero de los ramos... ...y estaba el de ex becario y protoquímico... ...que creo que de aquella ya era todavía becario y protoquímico... Eh, ...ese día dije eso de... ...yo tengo muchos trabajos... ...no me acuerdo cuántos eran en aquel momento... ...pero bueno... Eh, ...y en realidad en ningún de ellos... produjo absolutamente nada... ...no produzo nada... ...simplemente fue algo que la... ...que de algunas personas... ...que se sientan un poquitín mejor... Supongo que ya que yo no soy capaz de sentir esa, esa felicidad, ese placer, pues gústame que lo sientan otros, ¿no? Que por lo menos eso que yo no siento por mí mismo, ser capaz, ver que soy capaz de, de, de conseguir que que otros que otras personas, bueno, pues que sí, que sí lo sientan, que sí se sientan un. un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues, más o menos conseguirlo. Más o menos, pasé muchos años en que... No siempre, pero sí muchas veces. ¿eh? Sí, muchas veces conseguí... Oye, pues... Pues eso, eh, que la gente con la que yo estaba en los meus trabajos, que no producían absolutamente nada, hacer eh, cosas que, que yo llevaba a sentirse un, un poco mejor, ¿no? Y más o menos eso fui haciendo mientras, mientras muchos años, unas veces más, otras veces menos, pero bueno, claro, eso tenía el, el, el inconveniente, el inconveniente para otros, para mí tampoco vos penséis que llegara era tanto, bueno, sí, hubo veces que me cansó también, pero bueno, tenía el inconveniente de que nunca o casi nunca ayer en estos trabajos de esos que dicen la jornada completa Trabajos que durasen, estables... ...que supusiesen ganar muchas perres... ...pero bueno, tampoco os penséis que... ...que siguiera el mi objetivo, ¿no?... Eh, ...ni era, ni, ni cuido que, que sigue siendo... ...ahí como... ...bueno, acordáis lo contento que estaba, hará como un año y pico, más o menos... ...porque, bueno, pues... consiguiera un trabajo que era todo lo contrario y era un trabajo estable, un trabajo a jornada completa, un trabajo en el que pagan muchas perras aunque eso así ya lo sé queda muy miserable decir esto pero pero hicieron bueno pues muchas perras vale pero yo con las perres xustes, los que necesito de verdad oye pues tengo bondo y era más importante sentirme bien con lo que hacía y sobre todo hacer sentir bien a otras personas este trabajo supuestamente iba a ser iba a ser de esos no iba a ser un trabajo que me hiciera sentir bien a mí porque iba a, a echar un gavito a, a otras personas al final eso quedó proprado y era una gran mentira ya me pasará con otro en antes eh, para que pasa que si yo tomo, no lo toma por saco. Este de momento no. Eh, supongo que porque el otro tenía un 0% de hacer sentir bien a aire. Que supuestamente tenía que ver con eso. Y este digamos que todavía sigue en el... ¿eh? En el 20... Vamos a ser generosos en el 20% por lo menos. El 80% restante llega una mierda. Una mierda que, que yo tengo que hacer ¿eh? sin saber... Muy bien, ¿para qué sirve? En sin ver ningún sentido. Y que yo. ¡Fuego la igual! Solamente a cambio de perres. Ya tristísimo, nada más a cambio de perres. Y yo, yo el soñador está convirtiéndose en giro. No, se convirtió ya. En giro la amo, el embustero. hago ¿Mm? cosas. Que no les hubiera hecho nunca. ¿Mm? Pero. Ahora, a lo mejor, yo que no tengo otra cosa más que, más que perres. El otro día sorprendíme haciendo una cosa que ya fue la cabose. Eh, voy a empezar por el principio. Yo antes caminaba, andaba en bicicleta. Nunca se me pasaba por la cabeza, yo qué sé, pues agarrar un, un vehículo a motor. Ahora tengo una bicicleta eléctrica, Vale, puedes decir, bueno, ma, no te fustiges tanto. Una bicicleta eléctrica hay que seguir dando pedal. Lo único que echate un gavito para pa subir las cuestas y tal. Sí, seguro que sí. Lo triste y es que, bueno, es pues que vas deseando lo otro. Cada vez das menos pedal y metes más asistencia eléctrica y bueno, qué sé yo. nunca nunca se me pasaba por la cabeza oye muy mucha prisa tenía que tener ¿eh? para lo que para lo que fuera mucha prisa para para yo para yo coger un autobús por ejemplo últimamente coyo lo se si me apetece, tampoco yo que me apetece muchas veces pero de esto que hay veces que digo yo ¿eh? venga lo ¡Cóllelo por coller! ¡Niñe que tenga prisa! Ni, niñe, que, ¡Niñe que tenga un tiempo atroz! Ni, ni, ¡Niñe que no me quedo otro remedio! ¡No! Coller por coller! Porque ¿qué más da? ¿Mm? Y el otro día ya fue el, el acabose. Cuento, porque yo aquí en la radio vengo, todas las cosas. No tengo problema, ya ya lo, ya lo sabéis. ¿eh? Que yo vengo aquí a dar la propia y, y cuento todo lo que haga falta. Pero esto llega que ser una cosa para... para no contar de miserable que ye. Lle... Sentiréis, os diréis, tampoco yepa tanto, ¿no? Sí, sí yepa tanto. Llepa tanto. Si, si, si, si, si miramos quién era yo ahí un año y medio y quién soy ahora, sí yepa tanto. El otro día, ¿eh? cuando salía precisamente del, del chiringuito, Yo saber lo que lo que hacía lo que llevo haciendo todos los años que llevo trabajando en el chiringuito, no en todos pero casi todos incluso lo que hice este año los primeros días y era que yo subía en bicicleta en este caso con una bicicleta que sigo teniendo de momento pero con el nivel de miseria que estoy alcanzando sabe dios con una bicicleta que no tiene motor ninguno no tiene más motor que los pedales como tiene que ser y te llevaba la eh, candada cerca del chiringuito para cuando salía a las 4 o las 5 de la mañana agarrar la y ir para casa y bueno, pues que me costara menos menos trabajo regresar ¿Mm? bueno, pues resulta que pues, esa noche ni siquiera me apeteció pedalear y subí caleando ¿eh? y subí a Patuca milagro que nunca cogí el autobús <risa> porque supongo que no lo cogí sencillamente porque había mucha gente en la parada Pues igual, igual fue. igual fue sencillamente por eso. Pero cuando salí, ¿eh? cuando salí de allí, sí, bueno, cansado. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Tan cansado como para no poder recorrer los dos kilómetros escasos que llevaban a mi casa? No. ¿Tan cansado como para pa no poder echar los 30 minutos caleando que iba a llevarme? No. Pero por embargo... Miré y vi un taxi... Nunca en la puta vida me dijeron... ¿Por qué ir en un taxi? A ver si te hago montado en taxi... Porque yo que sé... pues por, por cuestiones de, de trabajo a veces... Pues había que ir en taxi a sitios... O, o por cuestiones... O porque otra persona... Oye, decía... Monta que yo, oh, tal... Han conmigo... Y bueno, pues ya montaba... ¿Mm? Sí... Pero nunca... Nunca... Y os digo de verdad, nunca cogiera yo Un taxi ¿eh? Por propia iniciativa de decir Venga, voy a ir en taxi ¿eh? Porque me apetece Pues ese día Collerlo Simplemente monté allí Monté en aquel vehículo Dije al paisano ¿eh? que, estaba, que estaba allí Dije yo una, una dirección La de la casa y llegóme pidióme una serie de perres una serie de perres que en ese momento pues me pareció una atrocidad no, tampoco, pero bueno no les hubiera gastado en eso yo hubiera sido muy feliz caleando, y seguramente pues a lo mejor a lo mejor sí eh, usando de algún eh, no sé si llamarlo, necesidad creada o placer cre creado yo que sé pues poner los auriculares y música y baixar sintiendo música y no pues por embargo, lo que hice fue esa miseria collí un cogí un taxi y y viajé en taxi pa casa y pagué les tres perros que que costaba aquel taxi y sabes lo más triste que llega el día siguiente volví a hacerlo voy a hacer exactamente lo mismo tienen algún sentido no lo tengo yo muy muy claro no yo pienso que no tienen que no tienen que no tiene sentido ninguno yo no, no entiendo por qué no entiendo ni siquiera por porque, porque lo oficio supongo que sencillamente por eso porque porque puedo no ¿eh? como salta también en muchas películas ¿por qué faz eso? porque puedo pues a lo mayor y eso a lo mayor sencillamente sencillamente puedo no lo sé no lo sé si llevo si por eso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 Bueno, pues aquí seguí, seguís sintiendo al anedónico miserable que ya veis que esta noche está más miserable que nunca no sé si más miserable que nunca porque puede alcanzar unas cotis de miseria realmente presionantes, pero bueno, está contando historias bastante miserables esta noche Esa metáfora de la rana, ¿eh? Esa metáfora de la rana que resultó ser tan verídica y que pudo experimentar, no es su carne. ¿Eh? Ese, ese personaje de, de Momo que nunca, al que nunca no le diera mayor, mayor importancia siempre, siempre fue de Momo, siempre dando, de, de Bebo, perdón, siempre estaba dando la, la vara con Beppo, siempre, ah, Beppo, Beppo, barrandero, tal, y no, pues es realmente importante en el que había que ficharse ya en, en Gigi, el pequeño Gigi. ¿eh? Ese que cuando empezó a ¿eh? cuando empezó a cuestionarse la su situación, después de, de que ya rico y famoso viera ¿eh? Momo que iba a visitarlo y no tenía tiempo para ella. No tenía tiempo para Momo, el ¿eh? que aforrara tanto tiempo, no tenía tiempo para para su amiga Momo. Y cuando empezó a plantearse la situación, recibió aquella llamada. aquella llamada a los humas grises, ¿eh? que decían eso de pobre Gigi, en antes eres el pobre Gigi que se creía al príncipe Girolamo, y ahora <risa> y es el príncipe Girolamo creyéndose al pobre Gigi, pero no te des demasiada importancia. Yo seguiré mientras mucho tiempo siendo el, ¿eh? el falso príncipe, el falso príncipe girolamo, el embustero. No lo sé, hay momentos en los que me apetecería mandarlo todo a, a tomar por saco y hasta cierto punto pienso que esa a lo mejor sería la decisión más, más correcta, más afalladiza. Pero pues pienso en esas otras motivaciones que pues dije antes. en esa otra gente que, bueno, pues que se siente bien porque porque yo tea ahí. muy poca, muy poca, pero quieren más que tea, que no que no tea y al fin y al cabo también como dichi, como DC bien de veces a través de este yo tampoco ya que me quieran mucho ¿eh? y todo eso de la autoayuda, de hay que querer eso no, mismo, pues una baba ya, yo no me quiero y ya, está, ya no tengo ningún interés en quererme. Entonces, bueno, pues a lo mejor tengo que seguir sufriendo, puede ser. A ver, tengo anetonia, o sea que tampoco que fuera, fuera a disfrutar especial, especialmente, ¿no? Pero, pero bueno, qué sé yo. Bueno y nada vamos a, a ir terminando ya con un con un saludo a, a las personas que, que tuvieron aquí esta noche en el, ¿eh? en, el en el chat eh, tuvo tuvo una menos que hace que hace últimamente llega un ¿eh? y es muy fiel y muy fiel viene viene mucho por aquí Eh, no me dicho nada pero bueno no estaba yo y tampoco eh. <risa> seguro que no hubiera yo hacer tú esta noche un, eh, un, un interlocutor atractivo verdad eh, muchas gracias también a maría que, que ya vino que ya vino para acá primero siquiera de eh, primero siquiera ni, ni siquiera vino a sentir el programa pero pero por si acaso eh, vino vino primero de hecho me hecho me aquí un aviso ya como ya sabía que iba De que te iba a hablar hoy, ya me llama Girolamo. Eh, un saludo, sobre todo esta noche en Meredu, para pa el MMU de la Pula, que fue el que, el que me abrió los huellos y el que me hizo ver ver ver que, que es lo mismo. ¿eh? Que allí vivía en un chalet y, y iba en una limusina rodeado de guapos secretarios. Eh, yo cogí un taxi. Viene a ser más o menos lo, lo mismo ¿Vale? Eh, ¿Será que me están coyendo? Espero Si llegué tan me ¿eh? Espero que los demás no me coñen Eso es fundamental Y si llegué que me están coyendo, Espero espero sueltame. No sé Te iré contándonos Y serán por siempre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 Eres un canijo pero sabes ya que a la vida dasco a verla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Todos a una la chepa Arrambla, trinca, mal Que siga el paso doble, la cuerga flamenca Que grita con ellos, ¡Viva las caenas! Trompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero Únete a la disidencia, piensa y que no Que no, no, no, que no, te no, Que no, no, no, que no, te no, no, no, no, no,